Ubicados aquí en Viesma, en el Teatro del Tubo específicamente, porque el sábado hay función.、Sí. Aquí una función y una charla que, tiene, que se denomina El Estado en Memoria. Bueno, y queremos charlar e s t e tema con Guillermo r i c h e r h a u t con quien estamos aquí. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, acá preparando ahí, este, y convocando al público para que se acerque el sábado a la actividad esta que tenemos para proponerles. Una actividad que está、eh, llevada adelante con la Asociación de Víctimas y Terrorismo. De Terrorismo. Exacto, exacto. Con la gente de la asociación,、eh, este, imaginamos la, bueno, esta posibilidad de enmarcar esta función de, de esta obra, que está dentro del programa Reactivar Escenas, que es un programa del Instituto Nacional de Teatro este, que nos permitió reabrir la sala y por eso estamos sosteniendo programación continua de acá a fin de año y demás. Pero bueno, en, en esta semana en particular queríamos proponer este espectáculo y esta serie de actividades en conjunto con la asociación, eh, eh, en el marco del, del 16 de septiembre, que es el Día por los Derechos de, de los Estudiantes Secundarios. Entonces,、eh, en este trabajo, siempre que tratamos de intentar hacer de recuperación de la memoria colectiva, de la identidad,、eh, bueno, justamente. Eh, en conjunto con la asociación, nos parecía un buen marco, digamos, para presentar este espectáculo en particular, porque、eh, de alguna manera habla del tema, ¿no? Y es una función, y luego habrá una conversatoria, ¿no? Exacto, proponemos que, que podamos presenciar, participar de, una, de la obra de teatro, y después, para quienes quieran quedarse, vamos a hacer una charla con algunos invitados e invitadas especiales. Que también nos van a compartir bueno, su propia experiencia y sus historias de vida en relación a, a, bueno, a, a experiencias que tienen que ver con, con las consecuencias del terrorismo de Estado. ¿Desde qué lugar? Porque por ahí está bueno con,、eh, contar esto en una perspectiva particular. Y es que se trata de hijas e hijos del exilio, como le llamamos nosotros. Es decir, es, son personas de nuestra generación que fueron hijos o hijas de. Eh, bueno, aquellos, este, eh, digamos, eh, de, de, de quienes fueron los militantes de aquella época, ¿no? Y que vivieron, ¿no?、Eh, toda la, la, la dictadura,、eh, bueno, como, como pibes, pibas, digamos, chicos, que, que, que se criaron en esas circunstancias. Entonces, bueno, nos parecía que era una, una, una instancia interesante para conversar desde otro ángulo, ¿no? Este, este tipo de cuestiones que, bueno, que tienen que ver con, con nuestra historia como país. Tener, claro, justamente esa memoria sobre lo que pasó hace un tiempo atrás. Sí, sí, memoria sobre lo que pasó, reflexión sobre eso que pasó, pero también conversar sobre lo que nos pasa hoy a partir de eso, ¿no? Por eso ponemos como, como en esta cuestión de actualizar las memorias en función de lo que estamos viviendo ahora también. ¿sí? No、s í No es una memoria este, de la historia cristalizada, única, digamos, ¿no? De u n a sola manera, sino también. Que, podemos, que podamos dialogar sobre cómo interpretamos aquellos momentos y, y esas experiencias,、eh, sobre la trayectoria de vida que cada uno pudo armar en base a esa experiencia que tuvo. ¿no? ¿Cómo puede hacer la gente que esté interesada en, en venir a, a esa t función? Bueno, está buena la pregunta, eso es importante. Para esta función especial. Eh, también por el tipo de temática y convocatoria, vamos a hacer una entrada a la gorra para permitir que pueda acercarse cualquier PIBA o PIBE que esté interesado en el tema también, y cualquier persona, n ¿no? eh, eh, obviamente. o、eh, Lo único que sí, por una cuestión de preservar la capacidad que tenemos un poco reducida por este, la, el protocolo, digamos, de, de, este, que nos permite funcionar en estas circunstancias,、eh, va a haber una. se v a a hacer las entradas con, con reserva exclusivamente. s í Entonces, para reservar. Eh, pueden llamar ahora. Me voy a fijar un cachito en, en, el, en el número de teléfono que seguro después va a figurar ahí y, y que está en las redes.、Eh, pueden llamar o mandar un WhatsApp al 2920 60 7577 para reservar su entrada o, o suya o del grupito de gente con el que vaya, la burbuja con la que vaya. s í Entonces ahí se aseguran el lugar. La función es este sábado a las 20 horas y bueno, y quienes tengan ya reservada su lugar o quieran venir al teatro a, a retirarla. Eh, tienen que venir un ratito antes de la función para, para confirmar su lugar este, por esto que te digo del protocolo. ¿Eh? Guillermo, te agradecemos. Bueno, gracias a ustedes como siempre. Muy bien, la palabra entonces de Guillermo r i j e l h a u t、bueno, hablando sobre esta función y conversatorio.